Capítulo 6 Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere mil años, dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia porque qué más tiene el sabio que el necio qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos más vale vista de ojos que deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de espíritu respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad qué más tiene el hombre Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol?